Y hoy va a haber una gran movilización en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la huelga que vienen llevando adelante los profesores universitarios y en demanda, por supuesto, de mayor presupuesto para la educación pública y para las universidades. Y estamos en contacto con Adrián Lutbach de eh, la Federación Universitaria de Buenos Aires. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos de Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el sentido de esta movilización de hoy? Esperan que sea... Muy concurrida, masiva. Sí, la movilización del día de hoy va a ser histórica. Eh, por primera vez, del des, desde el año 2001, todas las federaciones de docentes y estudiantiles nos unimos en una misma movilización, en un mismo reclamo. Eh, la verdad que en este momento la Universidad de Buenos Aires está totalmente convulsionada. Hay tres facultades tomadas, que son la de Psicología, la de Filosofía y la de Sociales. Hay clases públicas, actos, actividades en... En, en todos lados, y no es una cuestión solamente de la Universidad de Buenos Aires, sino que es a nivel nacional. Para para que se den una idea, están viniendo más de 20 micros de Rosario, de Córdoba, de Comahue, de, de del norte, del sur, en todo el país hay una importante movilización educativa que está diciendo que no no va a tolerar un ajuste en la educación y que y que se pus, nos pusimos de pie estudiantes, docentes, y no docentes para defender la educación pública.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 y esperó que haya una reacción, y claramente hubo una reacción. Ahora, Bullrich salió a decir que nadie iba a tener para pagar la luz, la semana pasada Macri reaccionó dando 500 millones, pero la realidad es que el cuadro general de las universidades es crítico. También se están viendo manifestaciones estudiantiles, por ejemplo, en Paraguay, en Chile volvieron, también las hubo en Brasil. ¿Ustedes creen que, que hay algo con los estudiantes en este momento histórico que está viviendo América Latina? Yo creo que en la juventud va a ser protagonista de, de esta etapa política y lo viene siendo y cada vez más y sobre todo los procesos de, de resistencia al neoliberalismo en particular por la educación en tanto en Colombia como en paraguay como en chile eh, los estudiantes tienen un lugar fundamental y en argentina con el avance actual que que tienen en las políticas de que cambiemos que son políticas desde nuestra perspectiva neoliberales, eso va a va a generar reacción, organización y multiplicación de, del rol que tiene la juventud, y que es una juventud que a diferencia tal vez de los 90, ya tiene un piso de organización y de politización más alto. Adrián, te agradecemos este contacto, ¿eh? un abrazo. No, gracias a ustedes, un no abrazo. Hablamos con Adrián Lutbach, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires.